Para la única reina, s h i n d a por siempre en nuestros corazones. Gracias. Te lo dice. ピンと言ってみたら、ピンと言ってみたら、 残念